porprito me hoy mato 99 cabezas les he mandado al panteón si conmigo se hace el siento resignadolto y señor aquí en la las Marías, todo el mundo me respeta Puede que sea por horror, que le causa mi careta Aquel que pelea conmigo, siempre la vida le cuesta sacerdote de aquí se hizo mi mal fiel amigo me dijo sapuador Pienso jurar ante Cristo jamás volver a matar Y no pienso defraudarlo, al crimen no volveré Aquel machete manchado al mar ya fui loco, Que alegre mañana el Santo venía contento. Le brincando los criminales de aquel monte tan espeso, con sus machetes filosos le volaron el pesquero. Ren con el sapo se encuentran dos tumbas juntas la del cura y la del sapo se fue a llevárselo a Dios como cualquier abogado